Son las ocho en punto de la mañana de este viernes 3 de febrero, después de una noche con temperaturas bajo cero en el sur del Camp Delch. De Hoy tendremos por delante un día con cielos despejados. Alcanzaremos una máxima en torno a los 15 grados. Ahora el termómetro de Telelch e indica 6,2 grados de temperatura. Terminamos la semana con la cantante ilicitana Blanca Paloma a un paso de Eurovisión. Además, en política se modificó el plan general para dejar la fachada de riegos El Progreso de principios del pasado siglo en medio de la calle y se ha vuelto a reclamar por enésima vez al Ministerio Inversiones. Se quiere mejorar un tren de cercanías que cada vez tiene menos trenes y un servicio más deficitario. Y la vicepresidenta del consejo, Aitana Mas, vino a Elche, visitó la residencia de Altavix y volvió a recordarnos que han fracasado de forma lamentable en la atención y cuidado de nuestros mayores en las residencias públicas valencianas. <risa> Hoy les contaremos que Riegos de Levante ha firmado un acuerdo con la Consellería para poder reutilizar el agua depurada del Rincón de León de Alicante. Supondrá conseguir este año un caudal de 2,7 hectómetros cúbicos de agua regenerada y desalada, con la calidad exigida, dicen, para el río de productos hortofrutícolas. Enero no ha sido un mes muy bueno para los datos del paro, aunque bajó en 17 personas. El sector que más empleo destruyó fue el de servicios, coincidiendo con la finalización de la temporada navideña. En total, en Elche hay 20.735 personas apuntadas a las listas del cervez y la mayoría siguen siendo mujeres. El autobús urbano sigue recuperando los usuarios perdidos por la pandemia y ya roza el 90%. A lo largo de 2022 fueron cerca de 10 millones los pasajeros del transporte público, siendo las líneas K, B y D las más utilizadas. Este año esperan seguir aumentando las cifras con los nuevos servicios y líneas. El Elche tiene que ganar mañana frente al Villarreal para mejorar sus resultados en esta segunda vuelta. El entrenador Machín cuenta con Carmona y el nuevo fichaje en Teca. Ayer explicó los motivos por los cuales ha venido a Elche. Dijo que lo que le han vendido es luchar por la permanencia. Y la ilicitana Blanca Paloma fue la más votada noche en la semifinal del b e n i d o r m FES t con su nana Ea Ea y con una interpretación espectacular. Que puso en pie a todo el público. Es lo que quiso horas antes. q u Espero e que os pellizque el corazón y que del pellizco os levantéis de la silla a votar, porque yo me quiero ir con la Yaya Carmen a Liverpool a cantar. Y os quiero ver. r En TeleElche, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con r o s m a r y Alonso, el programa que madruga contigo. Cuatro minutos pasan de las ocho en punto y comenzamos el repaso informativo hablándoles del agua, porque Riegos de Levante continúa con su objetivo de lograr recursos hídricos. Para el c a n d l e c la sequía, el recorte del trasvase, la lentitud de las administraciones para iniciar las infraestructuras prometidas o para subvencionar el agua desalada, pone de manifiesto la importancia de acuerdos como los alcanzados ayer con la Consejería de Agricultura para poder utilizar agua de la depuradora del Rincón del e ó n en Alicante. Ayer, el presidente de r e g o s del Levante firmó un convenio con la entidad pública de saneamiento, la EPSAR, para la cesión de e s e agua regenerada y desalada. El acuerdo tendrá vigencia hasta enero de 2024. El caudal anual será de 2,75 hectómetros y su calidad cumplirá con los estándares exigidos, dijeron, para el riego de productos hortofrutícolas. Enero, pues、eh, ha sido como era de esperar, un mes no muy bueno para el empleo. Nos da los datos del paro nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Bueno, t í a r o s enero fue un mes malo para los datos del paro, ya que en el primer mes del año solo 17 personas salieron de las listas de desempleo en el CE. h Enero es. Siempre un mes complicado por el fin de las fiestas navideñas que devuelven a la lista de parados a muchos trabajadores. De hecho, en la ciudad, la mayoría de personas que se sumaron en enero a las listas del paro provienen del sector servicios. Con todo ello, en total hay 20.735 parados en el c h e l a mayoría pertenecen al sector servicios e industria. Y por sexos, las mujeres siguen formando el grueso de paradas, ya que lo de los más de 20.000, Más de 13.000 son mujeres. Los datos son más positivos si los comparamos de año en año. De enero de 2022 a enero de 2023, las listas de parados bajaron en más de 1.300 personas en Elche. Gracias, ICIAR. Y hablamos de otras cifras, las del transporte público. A lo largo del pasado año, casi 10 millones de pasajeros usaron el autobús urbano. Es un balance que nos amplía nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, r o s El año 2022 acabó con cerca de 10 millones de usuarios del autobús urbano, unas cifras que se acercan cada vez más a los registros previos a la pandemia. Y es que en diciembre ya se habían recuperado alrededor del 90%. La línea más utilizada fue la K, con algo más de 2 millones de pasajeros, sumando K1 y K2. Concretamente, uno de cada cuatro usuarios utiliza esta línea, seguida de la B. y de la D e que superan el millón. Cada una. El 61% accede de forma gratuita al bus, el 25% con abono y el resto a través del pago del billete ordinario. Según la Edil de Movilidad de Esther 10, a lo largo de este año se quiere recuperar el 100% de pasajeros e incluso aumentar su número gracias a la mejora del servicio en los próximos meses con la puesta en marcha de la nueva línea N que conectará la ciudad de este a oeste, los nuevos autobuses, la reestructuración de líneas o la d i g i t a l c i ó Digitalización del i i i i g t a a l z c ó n d pago, también con la eliminación del uso de la mascarilla en el transporte público a partir del día 7. Pues escuchamos a Ángel l u i s Andreu, gerente de la empresa adjudicataria del transporte. v a m o Seguiremos s、eh, c o n s e g u i r el número de viajeros, la recuperación de lo, del número de viajeros. Por ejemplo, actualmente, en el año 2022, en la línea K única 2, hemos recuperado el. El, más del 100% de los viajeros que llevamos en el 2019. Hemos incrementado un 4,38%、eh, eh, el número de viajeros en relación al 2019. Además, continúa el trabajo del proyecto de zona de bajas emisiones en la ciudad, una iniciativa centrada en la promoción del transporte público alternativo y peatonal. En breve se va a enviar a contratación toda la documentación para iniciar el proceso mientras está a la espera de la resolución de los fondos europeos a los que está c o n d i c i o n a d o este proyecto, según señaló ayer la concejal de movilidad Esther Díez. Por eso hablamos de la importancia de no solo ¿no? a través de esas etiquetas el poder restringir en caso de que hubiera una, un aumento de la contaminación, que ya sabéis que es algo que de manera cotidiana no se da en nuestro municipio, porque en todo caso el aumento de las partículas en suspensión viene dado en la mayoría de ocasiones por la entrada de aire subsahariano, pero que, que sí que、pues、nos hacía reflexionar ¿no? sobre la importancia de que la zona de, de bajas emisiones tiene que ser algo más y tiene que ser sobre todo un espacio donde haya esa. Y desde Ciudadanos han pedido que se amplíe la línea del autobús nocturno, la NT. La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, considera que debe darse cobertura, cobertura a todos los barrios. A fecha de hoy, lo único que se ha hecho es establecer esa demanda a un determinado sector de la población, no ampliándolo al resto de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros lo que exigimos es que esta línea se ponga en servicio para todos los i n c i t a n o s y que llegue a aquellos barrios en los que actualmente no llega. Después de la última petición de la Fiscalía Anticorrupción gobierno local,、eh, al Gobierno Local para investigar posibles irregularidades en contratación, el concejal del área, Héctor Díez, hizo balance ayer. Defendió el trabajo realizado y señaló que, pese a ser un año complicado, 2022, con la inflación y la subida del precio de los materiales, las licitaciones、eh, desiertas fueron inferiores Al 10%, señaló que se adjudicaron un total de 125 contratos por valor de casi 19 millones de euros, de los que más de la mitad fueron para obra pública.、Eh, se h a producido、eh, críticas o que se trata de verter,、eh, en este caso, insinuaciones muchas veces t e d i o s a s sobre el departamento de contratación. Desde luego, creo que da el momento de poner encima de la mesa los datos de un año 2022 complejo. Pero que creo que ha dado buenos resultados. Además, el concejal Héctor Díez anunció que en breve se podrá utilizar el solar de Altavix para el futuro Palacio de Congresos como aparcamiento con 200 plazas. Ha reconocido que aparcar en el centro durante estos días es misión muy complicada, porque los parkings de c a n d e l i x y de la universidad se han suprimido. Debido a los actos del Mid-Chine Fester y también por la fiesta de las paellas de los estudiantes. Es un aparcamiento que se va a adecuar y se va a aplanar, pero con un tratamiento de d e s a h o r r a s para que la inversión sea mínima, pero se pueda utilizar、eh, como aparcamiento, proporcionando muchísimas plazas de garaje y, desde luego, una alternativa a situaciones como la que se está dando esta semana, que, como saben,. Es una situación compleja en la que el aparcamiento de Candalix no se puede utilizar y el de la universidad、eh, tampoco. Hablamos de más aparcamiento porque han anunciado que el Polígono Industrial de Carrus va a contar próximamente con más plazas. El Ayuntamiento y la comunidad de propietarios del Polígono Industrial de Carrus se reunieron ayer para poner en marcha un estudio sobre el impacto económico de este polígono, con datos de empresas, actividades, trabajadores y la capacidad económica. En estos momentos e está adecuando la accesibilidad de las paradas del bus del Polígono y de manera inminente, dijo ayer el alcalde, Se crearán cerca de 100 plazas de aparcamiento en los solares de la ronda de Baidusho. Y la Edil de Urbanismo Ana Arabeit e anunció ayer que ya se pueden presentar sugerencias para la elaboración de la ordenanza de autorizaciones urbanísticas y actividades. Explica que ya se encuentra publicada en la web municipal esa consulta pública previa para elaborar este documento con el que se pretende simplificar y agilizar. La tramitación de licencias. Un instrumento legal en el que se unificarán las dos ordenanzas existentes hasta ahora en la materia de licencias urbanísticas y en materia de autorización de actividades. Se trata, por tanto, de actualizar y armonizar el marco legal municipal con la legislación actual, puesto que se han, se han sucedido los cambios legislativos en los últimos años en dicha materia. Celia Lastra, la directora de AFAE, la Asociación de Enfermos de Alzheimer, formará parte de la lista electoral del Partido Popular. Ayer el presidente del partido, Pablo r r u z la presentó como la próxima concejal de Bienestar Social en caso de que pueda formar gobierno tras las elecciones del mes de mayo. Precisamente después de estos ocho años de ver que hay que luchar muchísimo. Por indicar colectivos desfavorecidos, políticas inclusivas, políticas para personas de discapacidad, visibilidad de ciertos sectores. O sea, es tan importante que precisamente por eso, cuando Pablo vino a verme para planteármelo, pues hombre, le di una vuelta, indudablemente, porque es un reto personal importantísimo, pero no dudé que se pueden hacer muchísimas cosas. Y más noticias electorales. Esther d í e z celebró el miércoles el acto de campaña de su candidatura en las primarias de c o m p r o m í s Eligió el Centro Cultural de Las Clarisas para poner en valor su propuesta, en la que, según d í e z prima la justicia social, la lucha contra la emergencia climática y la mejora de la calidad de vida de los ilicitanos. Estuvo arropada por compañeros de partido, como el vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Sergi Campillo, o el candidato a la alcaldía de Alicante, Rafa Mas. Nosotros aquí a las nueve y media entrevistaremos a su rival en las primarias, a la candidata Marian Campello. Y ayer arrancó la edición número 25 de Faco Elche, el congreso oftalmológico organizado por el doctor Soler y que ha batido récord de asistencia. Faco Elche y sus 1.500 asistentes en esta edición se han adherido a la candidatura que impulsa la Universidad Miguel Hernández para que el Misteri del Elche logre el premio de la Fundación Princesa de Asturias de las Artes 2023 por el valor singular de la propia obra en la que se funden teatro, música, lengua, organización, religión. O arquitectura. La alpinista española Edurne p a s a b a n cerró ayer por la tarde la primera jornada del Congreso con una conferencia basada en la motivación, el liderazgo y la superación dirigida a los asistentes. Este año el Congreso se centra en el papel de la sostenibilidad. En la oftalmología también se presentan nuevas lentes premium y técnicas en una cita por la que ya han pasado más de 20.000 profesionales en estos 25 años. No faltará la celebración de las cirugías en directo desde el Hospital del v i n a l o p o Mañana se cerrará la edición 25 de Faco Elche. Teresa Perales, doctora honoris causa y premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2021, fue la madrina de la Gala del Deporte que tuvo lugar este miércoles en el campus de Elche. Durante la ceremonia celebrada en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social, se entregaron un total de 14 galardones a diferentes entidades y personalidades vinculadas con el deporte y la universidad. También se entregó un galardón al Ayuntamiento de Elche por las actividades deportivas promovidas junto a la Miguel Hernández de Elche. Y seguimos hablando de la universidad y de los reconocimientos. En este caso, De una joven Carolina Corno. Se graduó en farmacia en esta universidad y su familia ha promovido, tras su fallecimiento, la primera edición de una beca de investigación que lleva su nombre. Su padre dotará con 3.000 euros la beca Carolina Corno de apoyo a la investigación experimental en el campo de la dermatología. Y cosmética para promover la investigación entre estudiantes de farmacia, biología y bioquímica en el último curso académico o aquellos licenciados que hayan finalizado sus estudios en los últimos tres años. Y más premios. El Museo Paleontológico del Che ha lanzado la convocatoria de la tercera edición de los premios Revista CIDARIS, con el objetivo de distinguir a ocho estudiantes que trabajen la divulgación del patrimonio geológico y paleontológico de la provincia. De este modo se premiará a autores de trabajos de final de grado o final de máster y que se van a incluir en el Museo Ilicitano. Hoy comienzan los actos con motivo del Mid-Sheim f e s t e r con la representación del bautismo de la morería. Y Teleelch va a ofrecerles una programación especial con motivo de las actividades de moros y cristianos. Esta noche en Teleelch emitiremos a las 10 y cuarto el primer programa y mañana sábado a las 8 de la tarde retransmitiremos en directo la entraeta desde la plaza de b a i x El m i d c h i n coincide además con el inicio de las fiestas de San Agatángelo. Hoy se levantará la carpa junto a la parroquia, en la calle Mariano Ben-Liure, para el sopar del Cabaset. Y mañana sábado, por primera vez, se realizará la procesión. No será en domingo. Los costaleros de la Hermandad de San Agatángelo sacarán la imagen del patrón de la ciudad por las calles del entorno de la parroquia, sin llegar hasta Santa María. Y además, esta tarde a las 5 se inaugurará Olegario Don Marcos e l l e r como calle peatonal de Carrus, tras la remodelación que se ha llevado a cabo. Las obras han durado más de la cuenta, por lo que el alcalde ha tenido que pedir disculpas a los vecinos, que han criticado el retraso y, sobre todo, la supresión de aparcamientos. El equipo de gobierno ha insistido en que esta peatonalización es una actuación que va a dinamizar el barrio y que permitirá conectar esta zona con el corredor verde que cruzará el río Vinalopo. Tele e Radio m a r Su programa entre amigos de Rosa Lucas esta misma mañana de forma televisada desde la misma calle de Olegario, Don Marcos Seller, para recoger opiniones de vecinos y también del equipo de gobierno. Pues anoche, Blanca Paloma lo consiguió, fue la más votada, por lo que. Ha logrado otra vez su pase a la final con su nana Ea Ea. Realizó una puesta en escena espectacular, con mucha elegancia y, sobre todo, con mucho sentimiento. Logró emocionar al público, consiguiendo que todos se pusieran de pie al finalizar la actuación. Blanca Paloma competirá en la final con artistas de la talla de Vico, Agoné y Ofusa Nocta, entre otros. Horas antes de esta actuación, esto es lo que nos dijo a los micrófonos de t e l e e l c h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 De Jesús. Bares para vivirlos. 101.4 Tele Elch Radio Marca. Y en Deportes, en Tiempo de Deportivo, nuestro compañero José Antonio González、eh, nos va a contar cómo la jugadora brasileña del. Eh, Antique Go b a l o n Mano, un fichaje de lo más destacado, Alexandra Donacimento, se ha convertido en un referente para las mujeres que pueden ser madres, compaginando su carrera profesional con la crianza de su bebé, gracias a la ayuda de un club que apuesta por sus guerreras. Muy buenos días, José Antonio, cuéntanos. Muy buenos días. Así es, el Atigo Club b a l o m a n o Elche tiene en su plantilla una mamá guerrera. El equipo l i c i t a n o es un ejemplo a seguir en cuanto a la conciliación entre la vida profesional y familiar de la jugadora Ale Donascimento. La balomanista de 41 años firmó por el Elche en verano cuando estaba embarazada de su hija Lía. Contrariamente a lo que ha pasado en muchos otros casos, la maternidad nunca fue un problema. Así lo reconoce la propia jugadora brasileña. Y claro, ella está conmigo. Entrenamiento, está c o n m i g o e n los viajes ...en los partidos fuera, y las niñas también p u e d e disfrutar e l l a Está teniendo un contacto y recibiendo mucha m o r de todas las jugadoras. Poco después de cerrar el acuerdo, a finales de agosto, nació Lía, quien ya es una más dentro de la plantilla de Joaquín Roca Mora. En este sentido, ella propuso todas las necesidades que tenía el club y, y el club lo único que ha hecho es intentar facilitárselas. Pues tiene una c u i d a d o r a para los entrenamientos, viaja con nosotros otra c u i d a d o r a cuidador... en los partidos. Hoy intentamos、eh, lograrlo, como ya hicimos en Gijón. En este sentido, intentamos facilitar. Lo máximo posible a nivel de entrenamiento, pues Ale no viene cuando le damos sesión. El trabajo físico l e Realiza en casa, pero yo creo que sobre todo el esfuerzo de ella está siendo muy grande. Ella fue muy creada desde el primer momento. El club quería incorporarla y lo único que hemos hecho es intentar facilitarle todo lo posible para que pueda estar el mayor tiempo posible con, con Lía, valga la redundancia, ya que es una mamá la estante y, y quiere pasar todo el tiempo con su hija. Desde el club se le están dando todas las facilidades para que pueda desarrollar con normalidad sus tareas profesionales y familiares, buscando soluciones nunca s Un problema y eso me dejó muy tranquilo. Durante los partidos, el club ilicitano ha buscado una niñera de confianza para que se haga cargo de la pequeña. Forma parte de los viajes y paseos que lleva a cabo el equipo y cuando Leche el sale a jugar fuera también cuenta con especial atención para que no le falte de nada. El club balomano Elche apuesta por la maternidad en el deporte de élite. Alessandra Donascimento, que había valorado la posibilidad incluso de retirarse tras su embarazo, disfruta ahora de su primera hija y del. b a l o n mano al más alto nivel. Hasta luego. Este sábado, a las 4 menos cuarto de la tarde, t r a n s m i s i ó n en directo del partido e l c e v i l l a r e a l Víbelo en el 101.4 Tele e l c e n Radio Marca, Tele e l c Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto, e l c e v i l l a r e a l en Marca 2. Se a c e r c a la hora de las ocho y media, cuatro minutos, y también se acerca la hora del partido de mañana sábado frente al Villarreal. Ayer hubo rueda de prensa, presentación del último fichaje en Teca. Hubo declaraciones del presidente Joaquín Buitrago y del propio jugador. Y los dos coincidieron en señalar que no se rinden, que seguirán luchando. Por la permanencia, no hablan de mejorar resultados. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, r o s buenos días. ¿Cómo fueron esas declaraciones sorprendentes? No, para no. nada. La <risa> ¿Las qué? Es que ¿Las que tocaba? Las esperadas, las esperadas. No tiran la toalla, no dan por cerrada la temporada. Todavía, como decía Enteca, pues si ha venido aquí es porque tiene fe en que se puede lograr la permanencia y esa es, ese es el objetivo que le vendieron para llegar a, a la entidad ilicitana. Un enteca que, por cierto, pues llega con buen tono físico. Ayer entrenó y realizará el segundo y último de la semana, porque ya tras el entrenamiento de hoy y mañana será el partido contra el Villarreal. Y bueno, pues está a disposición del Míster para ese partido. Veremos si tiene minutos y, y debuta. Por su parte, el presidente, pues bueno, dejaba claro que, aunque da vértigo mirar la clasificación. Pero que、eh, ellos saben que ahora tienen que marcarse microobjetivos de pensar en gañana, mañana en ganar al Villarreal y a partir de ahí pues, pensar en el siguiente, que ni más ni menos será el Real Madrid el 15 de febrero miércoles. Y bueno, pues intentar escalar posiciones, o mejor dicho, más que posiciones, acortar distancias、eh, con los equipos que, que están muy, muy por delante a 14 puntos de esa permanencia. Bien, pues vamos a hablar del partido de mañana. Hay bajas, hay altas. Alta importante, la de Carmona, que ya ha cumplido partido de sanción, no pudo jugar contra su ex, el Sevilla, por sanción y mañana volverá seguramente al once titular.、Eh, la baja de Pedro Vigas, que en Sevilla vio la cartulina roja, que ya jugaba polémica en la que el árbitro e n s e ñ a amarilla, pero a instancias del bar cambió la, la roja por la amarilla.、Eh, Tete Morente tampoco va a estar,、eh, sufrió la semana pasada una. Una fractura en uno de los huesos del, del dedo, y por mucho que decía Machín que podía entrenar, pues、eh, está claro que no va a poder jugar.、Eh, Al Escollado,、eh, que siguen en, en Barcelona, y j o n Cheta u l l a son las cuatro bajas que tiene para el partido de mañana, y como digo, el alta de Carmona, el alta de Enteca, que son sin duda pues, jugadores que acaban de llegar y que, bueno, vamos a ver si dotan de esa. De ese brío, de ese vigor que necesita ahora mismo el equipo y de esa mentalidad fresca、eh, y no viciada de tanta derrota. Bueno, pues lo que sí que está garantizado es una fiesta de los aficionados, porque s、si、e han completado todas las plazas, para de, las ofrecidas para ese turismo deportivo a los aficionados del Villarreal, vendrán muy contentos pensando que se llevarán esos tres puntos. Hombre, si cualquier equipo de primera división, si ahora le dicen、eh, contra qué equipo te la jugarías para ganar, seguros todo elegía, todos elegían el e l c h e porque es el equipo más vulnerable, más frágil y por eso es el, el colista tan hundido. Pero bueno, es que por pura estadística alguna victoria tiene que llegar. Vamos a ver si es mañana. Contra el Villarreal. El año pasado el Elche ya le ganó al, al Villarreal con gol de, de Lucas b o l e r Es cierto que era otro Elche, pero el Villarreal es el mismo, un equipo que aspira a luchar por puestos europeos, que está en la parte alta de la clasificación, que vendrá dolido porque viene de perder en su estadio contra el Rayo Vallecano y que intentará mañana resarcirse. Vamos a ver si el Elche por fin hace un partido redondo, no falla donde suele fallar, en las dos áreas, deja por fin su portería cero y es capaz por fin de darle una alegría a la afición blanquiverde que ya. La anhela, la ansía después de tantas jornadas sin conseguirla. Y sobre todo se la merece. ¿Previsiones, Paco, para esta jornada? ¿La rueda de prensa de Pablo Machín? Sí, hoy a las doce y media escucharemos a Pablo Machín. Vendrán calentitas las manifestaciones a la una y veinte en el Chem Punta. Y mañana el programa, el marcador. A las cuatro menos cuarto arrancamos con una nueva edición de marcador, tanto desde el Estadio Martínez Valero. Como desde aquí, desde los estudios centrales, para contar pues, ese partido que abre la segunda vuelta del campeonato. Estamos en el Ecuador, mañana ya sí、eh, se abre la segunda vuelta del campeonato y ya deja de haber menos de la mitad de, del campeonato. Pues te escucharemos a partir de mañana. Eso espero. Y a que haya suerte. <risa> Gracias. Buen fin de Igualmente, hasta luego, r o s Este sábado a las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche Villarreal. Víbelo en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca, Tele Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Recuerda, este sábado a las 4 menos cuarto, Elche Villarreal en Marca d o r Tiempo en Tele Elch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Auto Chapa Blasco, Autofima Hyundai y la Baquería del Cam d e l c Bueno, buen día. El anticiclón nos ha vuelto a dejar una noche fría en el sur del Candel, mientras que aquí en la ciudad hemos alcanzado mínimas en torno a los 5 o 6 grados en el sur, en pedanías pegadas a l Parque Natural del Hondo, como Derramador, Pusol, Algoda, Matola, o también en Balsares y Valverde, se han alcanzado temperaturas negativas en torno a menos un grado. Hoy tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos despejados, viento en calma por la mañana. Por la tarde se activará el viento flojo de componente marítima. Subirán un poco las temperaturas diurnas máximas, muy próximas o en torno a los 16 grados. Mañana sábado avanzará la masa de aire templado y se activará el viento flojo de componente sur. Esto hará que sigan subiendo las temperaturas. De hecho, alcanzaremos máximas que van a rondar los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 5 grados. En una jornada de nuevo marcada. Por la estabilidad atmosférica y los cielos despejados. Para el domingo, más de lo mismo, aunque se activará、eh, mucho antes el viento flojo de componente este, esto hará que bajen las temperaturas máximas que van a rondar los 16 grados. Y a partir del lunes, nos situaremos en, en el borde del anticiclón para dejarnos abundante nubosidad y, como mucho, se podría escapar alguna gota.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 No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y suministros industriales. Concepción Arenal 165 y f e r r e t e r i a l a l l a v e c o m Si te gusta el running, no te puedes perder el próximo 12 de febrero la 10K Rotary. 10.000 metros llanos con inicio y fin en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de Elche. Además, es una carrera oficial y tu marca será homologada. Con la inscripción tendrás almuerzo, camiseta, bolsa del corredor. Todo lo recaudado irá a parar a AMACMEC, Asociación Local de Afectados por el Cáncer de Mama. Corre la 10K Rotary y tráete a tus amigos. Y si no quieres correr, también hay un dorsal solidario. Más información e inscripciones en 10carotary.es. En Clínica Beauty, cirugía y medicina estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, p e e l i n g químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en c l i n i c a b e a u t y e s v i a t o r es deporte.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 Es sencillo. Entra en m a r c o s o c a s i o n c o m y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. m a r c o s o c a s i o n c o m 101.4. Tele Elch Radio Marca. Pues con esta sintonía vamos a conocer、eh, cómo se encuentra en estos momentos el tráfico en Elche y para ello. Conectamos con la sala de control que está en el ayuntamiento y allí nos espera Jesús Iniesta como cada mañana. Muy buenos días Jesús. Hola, buenos días r o m a r i ¿Cómo estás viendo por los monitores la circulación? Bueno pues conforme se acerca la hora punta、eh, aumentan las dificultades de circulación habituales en el puente del ferrocarril, accesos a la rotonda de la estación del ferrocarril y en la calle Virgen de la Cabeza.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 Muy intenso en los accesos a las rotondas de la calle Magranet y retenciones importantes en la calle Peulada. Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que e x t r e m a la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, debido a las obras de la calle Federico García Lorca, la circulación es muy complicada en la zona afectada. Todas las calles transversales están cortadas en este tramo y se aconseja el, el desvío alternativo. por Antonio Machado, Concepción Adenal y Pedro Juan Perpiñán. Aparte de estas obras, el fin de semana se presenta con diversas actividades por el m i d s i n t de Moros y Cristianos, Procesión de San Otángelo y en la Parroquia del Buen Pastor. Tanto el parking de Candaliz como el de la UMH están reservados para diversas actividades y la calle Capitán Antonio Mena estará cortada en el tramo comprendido entre la calle Mariano Benguibre y Doctor Ferrán.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 Tía Marta, llevo una hora esperándote. Te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un store y probándote gafas en el centro? ¿En serio? No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta condiciones en SEAT.es y estrenalo ya. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 101.4 Tele Elch Radio Marca. Pues después de conocer cómo se está circulando en estos momentos por las principales avenidas, rotondas y puentes de la ciudad, vamos a asomarnos a esa ventana que abrimos para ver las portadas de todos los diarios nacionales. Hoy hay una noticia que se repite en todos ellos. La decisión de subir el precio del dinero. La portada del país nos cuenta que el Banco Central Europeo sube tipos al 3% y lanza un mensaje agresivo por la inflación. La GARDE prevé otra alza de medio punto en marzo. No está todo hecho, es lo que entre comillan el titular del país. El mundo, ¿cómo recoge esta noticia? Pues. Los halcones del Banco Central Europeo no aflojan y las hipotecas suben 300 euros al mes. Ese es su titular. Lagarde desconfía del alivio. En la inflación s u b e los tipos a su máximo desde 2008 y anuncia que seguirán al alza. La escalada del Euribor da la vuelta al mercado hipotecario mientras la banca facilita a sus empleados pasarse a las fijas. La subida de tipos dispara el coste de financiación en las empresas y recorta sus planes de inversión y de empleo. Y la razón: esta misma noticia en portada nos cuenta que el Banco Central Europeo empuja el Euribor al 4% y anuncia que habrá más subidas. También en el país en portada nos trae la foto de.、Eh, La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ayer visitando a Kiev. Y en el pie de foto nos cuenta el, el diario El País que Kiev se convierte en la capital de la Unión Europea por un día. También el país en portada nos trae el escándalo de los Goya.、Eh, dice que la Academia del Cine prepara un protocolo tras el escándalo en los Feroz. Unos Goya a prueba de acoso sexual. Otra de las noticias: PSOE y Unidas Podemos e s t i r a n el plazo para pactar sobre el solo sí es sí. El empleo se debilita en enero con una caída de 215.000. El paro sube en 70.743 personas tras el final de la campaña navideña. Y también hacen mención el diario El País en su portada a La Cumbre de España con Marruecos. Dice que acaba sin fecha para abrir las aduanas. Esta noticia también es portada en el diario La Razón, su fotografía del presidente de gobierno Pedro Sánchez con su homólogo marroquí. Y titulan que Sánchez vuelve de Rabat sin resultados concretos. No arranca reconocimiento expreso de la soberanía sobre Melilla y Ceuta ni la apertura definitiva de aduanas. Será en la futura visita del presidente y en su reunión con Mohamed sexto cuando se avance. ABC nos trae en portada. Un caso de corrupción que salpica a Chimo Puch. La fotografía es Puch durante su visita a las obras del Palacio de Justicia de Gandía. Y en titulares nos cuenta a b c que dos millones en adjudicaciones a una empresa investigada por financiar al PSOE Valenciano. Citra SL s e ñ a l a d a por la UCO por pagar las campañas electorales del partido. Recibió 11 contratos de instituciones controladas por los socialistas. Y la otra noticia que nos trae a veces importada es que ILLA. Avala con su firma que e s c a r r a Republicana por Cataluña dedique 450 millones a fomentar las estructuras del Estado en Cataluña. Los presupuestos de la Generalitat, salvados por Aragones gracias al apoyo del Partido Socialista, aumentan el gasto en embajadas, TV3, lengua catalana o en la agencia espacial. Y el mundo en portada nos trae la foto del de Premio Nobel de Literatura. Mario Vargas Llosa, durante la entrevista que le realizan en la biblioteca de su casa en Madrid. Y entre comillas, de Mario Vargas Llosa, lo ideal es morirse con una pluma en la mano. 86 años son muchos años, hay que seguir adelante escribiendo hasta el final. El socialismo ha muerto, nadie puede creer en él después de Cuba. Y las siguientes declaraciones que también destacan. Eh, de su entrevista, el diario Mundo en Portada, es que no, no, yo estaba muy enamorado de Isabel, pero ese mundo no es mi mundo. Otra de las noticias: que el Partido Popular planea dar la puntilla a Ciudadanos fichando a otros 80 cargos. Que Rabat se j a c t a ante Sánchez de garantizar los derechos humanos. Que la Unión Europea anuncia en Kiev más sanciones. Rusia pagará por la guerra. Y qué defensa dará técnicas de uso del Leopard en España a los ucranianos. Estos son algunos de los titulares de las portadas de este viernes 3 de febrero. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.